Y estamos con el secretario general de la u o c r a para charlar respecto a algo que se viene a partir de mañana que tiene que ver con la apertura de inscripciones a los distintos cursos que tiene la Fundación u o c r a y queremos charlar de eso con Damián Miller. Damián, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, es así, ¿no? Se abren las inscripciones para estos cursos que han sido de vital importancia para la Fundación u o c r a Sí, esto venimos desarrollando varias líneas de cursos desde el año pasado. Hicimos con el Centro de Formación Profesional de WOCRA, que tenemos aquí en v i e t m a que cumplió su primer año de ciclo l e c t i v o valga la redundancia, el año pasado.、Eh, también desarrollamos cursos por el acuerdo tripartito con el Gobierno de la provincia y el Gobierno Nacional, con la Fundación WOCRA, denominado a Acciones para este, lo que va a ser la futura inversión del hidrógeno verde. Y los PNST, que son los cursos tradicionales que realizamos año tras año.、Y、en esta oportunidad vamos a iniciar nuestro ciclo de cursos、eh, justamente con, con, esta, con esta línea ¿no? que tenemos con, directa con el Ministerio de Trabajo de Nación y nuestra Fundación de Capacitación UOCRA. Así que el día viernes,、eh, o sea, el día de mañana, de, a partir de las 8 de la mañana, vamos a estar. Inscribiendo a todos los interesados que quieran participar del curso de Albañilería y Colocación de Adoquines.、Eh, curso, los cursos perdón,、eh, son abiertos, eh, digamos, eh, se puede anotar cualquiera, tanto varones como mujeres, o disidencias, eh, también eh, decirles que son gratuitos. Eh, y tienen una duración de dos meses aproximadamente. Sí, importante porque es una salida laboral también ¿no? para las personas que t i e n e n interesadas.、Eh, sí, gracias a Dios, en el momento que nos encontramos con este, una importante cantidad de desarrollo de obras, tanto públicas como privadas, hemos logrado la incorporación de un número importante de trabajadores que se capacitaron el año pasado. Esperemos、eh, mantener esta, este nivel,、eh, este círculo virtuoso que se ha dado ¿no? con、eh, la preparación o la capacitación de trabajadores, el diálogo con las empresas constructoras y la incorporación de esos trabajadores que se vayan incorporando al mundo formal del trabajo.、Eh, la verdad, que para nosotros fue un éxito, ¿no? porque、eh, capacitamos más de 100 trabajadores y tuvimos casi. 50 compañeros que ingresaron por primera vez a un empleo genuino.、Sí. Importante también porque la obra pública y, y también lo, la, las personas en general están necesitando una fuente laboral y que、eh, bueno, la UCRA puede otorgar esto n o a través de estos cursos de capacitaciones que, como decíamos, tienen una salida laboral y que、eh, es importante para que se puedan e n f r e a r en ese momento. Sí, es una gran oportunidad ¿no? eh, que, que brinda nuestra actividad laboral. Este, y el sindicato, a través de las líneas de trabajo que nos marca nuestro secretario general Gerardo Martínez, intenta brindar estas oportunidades a los trabajadores: primero, brindándole conocimiento, y segundo, esta posibilidad de poder、eh, digamos, orientar a aquellos trabajadores que, que, que se encontraban deambulando. Este, y que hoy puedan tener esta posibilidad de, de un empleo genuino, donde pueda tener su aporte de jubilación, su obra social, este, su recibo de sueldo, y eso le, también le da oportunidades para poder económicamente、eh, desarrollarse con la familia. a n o Sí, sí, sí.、Eh, Nosotros estos cursos los desarrollamos con 25 trabajadores o trabajadoras,、eh, eso es la limitante que tenemos. Y, y después, la, la, las inscripciones, digamos, vamos a ver、eh, la demanda, n o porque conforme a la demanda también vamos a proponer ofertas de, de, de formación.、Eh, este año vamos a trabajar muy fuerte en esto, vamos a repetir、eh, estas líneas que le mencionaba recién. Pero seguramente con mayor cantidad en el caso que la demanda lo exija. ¿no? Eh, podemos brindar cursos de herrería,、eh, que es el, el inicio a lo que son las soldaduras de, de distintos tipos que necesitamos en obra.、Eh, también avanzar con la, el tema refrigeración. Todas las actividades que están comprendidas en, en una obra que muchas veces.、Eh, La gente o la comunidad tiene como visión que únicamente el trabajador constructor se ocupa de pegar ladrillo. s Y en realidad nuestra actividad、eh, tiene más de 100 rubros que podemos、eh, trabajar. Y una, algo que no me quiero olvidar, que es muy importante, que también va a ser el inicio en marzo de los cursos de operadores de máquinas viales o máquinas pesadas. n o、eh, Esto vamos a estar、eh, anunciando también. Este, una inscripción para los próximos días y, si Dios q i e n e en marzo estamos iniciando esos cursos también de formación profesional para nuestra actividad. ¿Cómo prevé el 2023 Miller en cuanto a la obra pública y a la obra en general? De acuerdo a la p r o y e c c i ó n a los compromisos que, que vemos、eh, públicamente, las, las charlas que hemos mantenido con funcionarios provinciales funcionarios nacionales,、eh, va a haber un buen panorama de obra. Eh, esto nos va a permitir、eh, seguir manteniendo el nivel de empleo, inclusive este, que crezca también el nivel de empleo que hoy tenemos en, en nuestra actividad.、Eh, la verdad, que esperamos en, en puestos de trabajo un, un buen año, volver a repetir lo que ha sido el segundo semestre del año pasado.、Eh, sí, es cierto que estamos preocupados también. Con el tema inflacionario, si hay un control de la inflación, todos estos proyectos se pueden ejecutar. De lo contrario, va a estar un poco en duda. Y ojalá que vayamos por el lado de la, de la perspectiva de、eh, ser optimista y de que esto realmente se realice, ¿no? Todo lo que tenemos proyectado para este año. Le agradecemos. z o a r La palabra de d a m i á n Miller, entonces, el titular de la WOCA.